La mujer cada vez está teniendo un papel muy relevante en la ciencia, gracias a investigadoras como la ilicitana Laura Campello Blasco, que se ha convertido en un referente para las futuras generaciones de científicos. Destaca por su trabajo, que ha sido reconocido en numerosas ocasiones con premios internacionales. Es licenciada en biología, especialidad de biotecnología, y doctora. Con mención internacional por la Universidad de Alicante. Forma parte de ECUSA, científicos españoles en Estados Unidos, y ha centrado su carrera en la investigación biomédica de enfermedades incurables, en concreto, enfermedades neurodegenerativas de la retina que causan pérdida de visión o ceguera. Fue recibida hace unos días por el equipo de gobierno y además participó en unas jornadas organizadas por el ayuntamiento para acercar la ciencia a las aulas, junto a otro destacado científico ilicitano, Francis Mojica. En la actualidad trabaja en la Fundación de Institutos Tecnológicos en Estados Unidos. Laura Campello, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues, ¿qué significa tener un talento tan sobresaliente como el tuyo en Estados Unidos? ¿Hay que preocuparse? ¿Se está yendo la gente buena de este país a países como en Estados Unidos, donde se premia o donde se paga la investigación? Bueno, pues, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues,、eh, creo que sí, tristemente,、eh, nuestro país no dedica suficientes fondos y no apoya. A los científicos de manera óptima y sí, todavía mucho, mucho talento、eh, se está yendo fuera. Bueno, tú perteneces a una sociedad de científicos、eh, en Estados Unidos, científicos españoles. ¿Has tenido oportunidad de decírselo al ministro cada vez que va a Washington o cada vez que va a Estados Unidos? ¿Algún ministro o algún responsable político? ¿Habéis tenido ocasión vosotros que os habéis formado en sociedad de reclamar? dignidad para la ciencia en este país. Sí, pues gracias a ser vicepresidenta del capítulo en Washington DC de CUSA, tuvimos la oportunidad de reunirnos con la ministra de Trabajo de aquí de España y le transmitimos pues, todas nuestras preocupaciones y todos los retos a los que nos enfrentamos los científicos. Y bueno, nos dijo que estaban trabajando en ello, pero que todavía necesitaban trabajar mucho más y nos pusieron en contacto con gente de su gabinete y、eh, estamos trabajando en ello. Qué pena,、eh, suenan a palabras vacías, pero、eh, menos mal que vosotros estáis trabajando. Y、eh, Laura, ¿qué me, ¿qué me puedes decir de la mujer? ¿Cómo estás viendo la mujer en la ciencia? ¿Es verdad que cada vez se va reduciendo esa diferencia tan abismal que había hace unos años? Bueno, pues por suerte el tema de la mujer en la ciencia y el papel que desarrollamos está mejorando y ha mejorado, pero todavía no estamos a, al nivel ideal que nos gustaría. Todavía existen muchas diferencias y, y hay muchos estudios que apuntan que los altos cargos normalmente suelen ir a, a hombres. Pero sí es cierto que ha habido cambio y se está trabajando y, y seguimos、eh, luchando por ello, pero todavía estamos un poquito por detrás. Laura, tú eres un referente, como otras investigadoras que no se han marchado en, de España, que también han podido hacerse un hueco y con el dinero que reparte el Ministerio, poco, pero al fin y al cabo reparte.、Eh, pero ¿Cuáles pero o han sido tus referentes, tus mujeres? Bueno, pues、eh, tenemos muchos referentes aquí en España. Margarita Salas, por supuesto. Tenemos a la investigadora、eh, María Blasco, que es un referente a, a nivel mundial, a Alicantina. Y bueno, muchos, muchos otros. Ángela Niete en el Instituto de Neurociencias y muchísimos otros. Y, y vamos,、eh, talentos que están reconocidos a nivel internacional y son nuestros referentes. y Desde que somos pequeños, a los que nos gusta la ciencia, los, nos fijamos en ellas y es como algún día a mí me gustaría llegar a, a ese nivel y mucho orgullo de, de que sean españolas. Y nosotros tenemos mucho orgullo de que haya ilícitanos en, en, en los científicos más referenciados del mundo, como tú, Laura.、Eh, ¿Qué pierde este país cuando deja escapar a talentos como el tuyo? Pues personalmente yo pienso que perdemos mucho como sociedad porque、eh, se ha demostrado que los países que invierten en investigación son, son los países que、eh, evolucionan más rápidamente. Entonces, pues yo creo que perdemos el poder avanzar como sociedad, el poder tener más tratamientos para enfermedades y bueno, en educación en general y perdemos mucho. ¿Cómo se te ocurrió? Eh, eh, ser investigadora? Bueno, pues yo creo que desde siempre、eh, mi, mi pasión era ayudar a la sociedad con mi trabajo y desde siempre he tenido muy claro que quería curar enfermedades humanas de alguna manera, o siendo médico o siendo investigadora. Y bueno, pues la biotecnología y todo lo que es el laboratorio me apasiona y decidí empezar mi carrera de esta manera. Y estás, y estás investigando enfermedades incurables que tienen que ver con la retina. Se, hay muchos desafíos, hay muchos retos por delante. Pues vamos a hablar de esos retos. ¿Te da miedo? ¿Estás enfrentada a algún conflicto ético a la hora de decidir o manipular el código genético para curar esas enfermedades? Bueno, en específico en mi, en mi investigación, yo no estoy a ese nivel de manipular el código genético. Utilizamos otro tipo de terapias, bien sea.、Eh, en, Compuestos con capacidades neuroprotectoras, como pueden ser antioxidantes, antiinflamatorios o antiapoptóticos. Y bueno,、eh, pues también tenemos algunos trabajos donde estudiamos、eh, la terapia génica, pero no modificando el genoma, sino añadiendo genes para que sobreexpresen las copias normales. ¿La terapia génica、eh, cómo está de avanzada? Bueno, pues hemos avanzado muchísimo durante los últimos años y ya existe, de hecho, un tratamiento para curar un tipo específico de, de enfermedades del epitelio pigmentario de, de la retina, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer.、Eh, ¿Qué enfermedades son las que provocan、eh, ceguera? ¿Las más,、eh, la diabetes?、Eh, ¿Cuáles son? Bueno, pues existen muchísimos.、Eh, ten en cuenta que hay más de 200 genes identificados que causan cegueras hereditarias. Y bueno, una de las que predomina serían, aunque esta es una enfermedad、eh, multifactorial, la enfermedad que se llama degeneración macular asociada a la edad. Y bueno, luego、eh, en cuanto a propias, propias.、Eh, Enfermedades de la retina, tenemos también la retinosis pigmentaria y tenemos muchas otras más, a maurosis congénita del e b e r y, y podría seguir nombrando, y la lista es, es muy larga. ¿Y los tratamientos, cuántos hay para poder combatir esa, esa ceguera? Bueno, pues desafortunadamente、eh, no existe cura para la mayoría de ellas y esto es algo que. Que b u e nos n o preocupa, pero también nos motiva para seguir investigando. Entonces, de momento, p u e se s inyectan algunos compuestos para ralentizar la enfermedad, pero hay que ser honestos con la sociedad y decir que, bueno, que la cura no va a llegar de manera inmediata, pero nosotros seguimos、eh, investigando desde muchos puntos para, para conseguirlo. ¿Pero vosotros? Pero vosotros nos abrís muchas puertas a la esperanza. Estamos oyendo, por ejemplo, dispositivos、eh, con inteligencia artificial, chips que se pueden implantar en el cerebro. ¿Son desafíos o son realidades a día de hoy? Bueno, pues, pues son realidades. De hecho, hace poco científicos franceses del Instituto de, de la Visión en, en París han publicado un artículo, una revista muy prestigiosa, en la que han tratado a pacientes con ceguera. De hecho, era un paciente que era invidente desde hace 10 años y trataron un ojo y el otro lo dejaron como control. Y bueno, pues han visto que ese paciente en el ojo tratado, de ser totalmente ciego, pues ahora es capaz de diferenciar sombras y de poder localizar objetos que estén cercanos a, a él. ¿Y esto se hace con inteligencia artificial? ¿Con, micro, con, con, ¿con qué tecnología? Bueno, pues、eh, yo creo que se, se aproxima desde muchos puntos. Y en este caso、eh, se ha aplicado terapia génica, pero también existen、eh, chips que se pueden implantar para que, que la función visual、eh, funcione. También se está trabajando mucho con la optogenética y no solo para la retina, sino también para enfermedades como, como Alzheimer y, y Parkinson. Entonces, sí, a, abordamos desde muchos puntos. También hace 20 años, cuando salieron las células madre, ¿en qué ha quedado este asunto?、Eh, era, la pan, ¿Era la panacea?、Eh, era, ¿qué, ¿Qué ha pasado con las células madre? Bueno, pues la, las células madre todavía se siguen investigando y, y son algo fundamental.、Eh, sí, es cierto que ha habido、eh, mucho debate respecto a la ética de las células madre, pero bueno, gracias a, a ellas y no solo en la retina, en muchos campos se, se ha avanzado mucho en investigación y nosotros en particular, m e e n t pues somos capaces de. Eh, coger una pequeña biopsia de un paciente que a lo mejor tiene una mutación que genera ceguera, y de ahí podemos desdiferenciar esas células de la piel. Y después, mediante la combinación de una serie de factores que administramos, somos capaces de convertir esas células de la piel en tejido de la retina, y eso nos permite in vitro generar. Digamos un, una retina que además presenta todas las láminas、eh, propias, que es lo que tenemos en, en el interior de nuestro ojo, y con eso podemos hacer ensayos, escrutinios de moléculas, buscar nuevos fármacos para las enfermedades. Y, y sí, están muy a c t i v a el estudio de las células madre y, y seguimos en ello. Pues Laura, tú que estás en la comunidad internacional científica, ¿Cómo están、eh, devalorados nuestros, nuestros científicos españoles? Pues eso es algo que, que de verdad no creo que todo el mundo lo sepa, y, y creo que es importante transmitir que nosotros, como españoles, estamos muy, muy bien valorados fuera de la c o m u n Cuando vamos al extranjero, nos aprecian mucho y es fundamentalmente porque estamos muy bien formados. Porque nuestra educación, la educación pública en España, es buenísima. Y cuando hacemos las tesis doctorales, nos enfrentamos a, a muchos retos, como por ejemplo falta de, de fondos para investigar. Y todo eso hace que desarrollemos estrategias para cuando nos enfrentamos a retos, que seamos capaces de pensar de una manera、eh, pues、más amplia y sepamos resolver esos problemas. Entonces, eso es algo que no todo el mundo desarrolla, y cuando vamos fuera, es de verdad que, que, que nos admiran. Parecemos un país de chiste, ¿eh? nos gastamos mucho dinero en esa formación que es admirable y se va, y se va afuera a otros países, la aprovechan otros. Exacto, eso es lo que está pasando en muchos de los casos. Hay que decir, un basta ya. Y hay que empezar por de alguna forma. Empezamos con entrevistas como esta, Laura, pero tú no te desconectas de tu ciudad, de Elche. Vienes cada dos por tres y además participas en proyectos como Llevar la ciencia a las aulas. Sí, bueno, yo es que soy una orgullosa ilicitana y, y por donde voy. Eh, promociono nuestra ciudad y siempre que tengo la oportunidad muestro fotos, muestro el mapa, digo dónde está Elche. Y、eh, bueno, Elche me ha dado mucho y creo que de alguna forma tengo que, que devolverlo. Y bueno, pues、eh, sí, a mí me gusta mucho la divulgación científica y creo que es un papel muy importante que tenemos que desarrollar nosotros los científicos y es llegar a la sociedad que todo el mundo entienda lo que hacemos, el por qué y el para qué, explicarlo de una manera sencilla para que aquella gente que no ha tenido la oportunidad de. de Estudiar carreras como biología o biomedicina, pues puedan entendernos y que nos den su, sus opiniones y aprender de todos. Porque al final nosotros aprendemos de la sociedad, la sociedad aprende de nosotros. Y sí es cierto que, que me apasiona el enseñar, el transmitir lo que sé. Y cada vez que tengo la oportunidad, pues, pues intento hacerlo. Y por eso me involucré en la organización de las primeras jornadas Sorpréndete con la ciencia en Elche. Y además、eh, tengo mucha amistad con f r a n c i s m o Jica, excelente investigador ilicitano, y, y colaboramos en algunos proyectos. Y bueno, pues esta vez que he venido a Elche también quería proponer un proyecto, y de hecho he propuesto dos, y vamos a empezar a trabajar en ellos. Bueno, pues Laura, háblame de esos dos proyectos. Bueno, pues una de, de las ideas es. Conseguir que, que varios de los científicos ilicitanos, de hecho conozco cinco y nos dedicamos a diversos ámbitos de investigación, pues que vengamos todos a Elche y quizás en el Palacio de Congresos podamos dar、eh, un ciclo de seminarios, charlas cortitas, dinámicas, para que todo el mundo, todo el que quiera, puertas abiertas, pueda venir y pueda preguntarnos. Y ya no solo las charlas, sino después tener como un. Un tiempo, bien sean unas horas, de manera más informal, donde la gente se pueda acercar a nosotros y preguntarnos y compartir sus inquietudes y sus preocupaciones. Cinco científicos ilicitanos destacados. ¿De esos cuántos están en España?、Eh, bueno, pues te puedo decir que ahora mismo ha retornado uno, pero todos、eh, básicamente salieron.、Eh, mi amigo José Gaspar estuvo en.、Uh, Alemania, ahora está en Holanda. Mi amigo Javier Palma、eh, estuvo en, en Estados Unidos, después en Suiza y luego ahora está en Barcelona. Enriqueta、eh, Martínez Gutiérrez, que ha estado en Inglaterra, ahora está en Irlanda. Y Alba b o i x está en Estados Unidos, también en Nueva York. ¿Y el segundo proyecto? Bueno, y el segundo proyecto, este es un poquito más ambicioso, pero bueno, yo siempre he tenido la ilusión de generar un centro de. Como que de investigación en la ciudad, donde la gente pueda ir simplemente a familiarizarse con la ciencia, crear diferentes espacios para diferentes niveles, quizás tener una habitación con juegos relacionados con la ciencia para niños, libros muy sencillos donde ellos puedan empezar a familiarizarse con nombres de científicos españoles, con la molécula de ADN, quizás proyectar algunos vídeos con los logros de los científicos. Eh, españoles y nuestra historia en la ciencia, que creo que, que no se sabe ni se conoce muy bien, y luego, pues alguna otra sala para gente un poquito más adulta, con inquietudes un poquito más profundas, pero como un centro que esté abierto para que la gente, pues imagínate, un sábado por la mañana te apetece ir, estar unas horas, los niños disfrutan y, y todos aprendemos. Ese segundo proyecto es importantísimo, un espacio para la ciencia en Elche. ¿Tienes apoyos del ayuntamiento? Sí, de hecho tuvimos una reunión esta semana con el ilustrísimo señor alcalde y las、eh, eh, concejales de educación y salud. Y bueno,、eh, lo han recibido muy muy bien, nos han dado mucho apoyo y de hecho ya, ya hemos empezado a pensar y a trabajar. Y desde luego que ellos tienen en mente un espacio que se puede dedicar a, a esta idea. Y sí, muy muy bien recibida la idea y, y mucho apoyo. ¿Quién lo pondría en marcha? ¿Laura Campello como científica o tu fundación? ¿Ecusa? ¿Quién, quién sería? Bueno, pues esto yo creo que todavía no estamos en, disposi en disposición de responder.、Eh, vamos a esperarnos a que el proyecto se desarrolle un poquito más y veremos cuál es la mejor manera. Pero desde luego la, la huella ilicitana va a ser la que predomine. Primera pregunta, breve para terminar: ¿Principal reto o desafío de la ciencia española? Uy, esa es una pregunta muy compleja. No <risa> sé, no podría contestarla. Bueno, pues a mí creo que uno de los retos es que, que nos apoyen a los investigadores, no solo a nivel de gobierno, sino también la sociedad, que, que valore lo que hacemos y que se nos den oportunidades para quedarnos en España. Que es muy duro salir fuera, se aprende mucho, pero en realidad a todos nos hubiese gustado、eh, quedarnos aquí y、eh, producir para nuestro país. Como doctora profesional de la biotecnología y en tus investigaciones, ¿principal desafío que tienes en estos momentos? Bueno, el principal desafío es.、Eh, Conseguir la cura para que todos estos pacientes que presentan enfermedades que causan ceguera puedan tener una mejor calidad de vida. Ojalá se consiga. Y como ilicitana y además vecina de Daimés, porque allí estudiaste en, los, en el Colegio Público y después en el Instituto Cayetano Sempere y después en la Universidad de Alicante, ellos te formaron. ¿Cuál es el principal desafío como ilicitana? Que se lleven a cabo esos dos proyectos, por lo que has dicho. Bueno, sí,、eh, no lo veo como desafío, porque en realidad、eh, siento que se puede ser muy optimista, porque son dos proyectos que, que podemos realizar y con el apoyo、eh, del señor alcalde y de todos los demás, yo creo que los realizaremos. Y así es que dentro de poco tendremos noticias acerca de ellos. Y sobre todo, pues me gustaría transmitir. Que todo, toda aquella gente joven, estudiantes, que no tengan miedo de acercarse a nosotros a preguntar, que nos manden un correo electrónico con una duda y que al final,、eh, cuando uno siente pasión por algo, al final lo puede llevar a cabo. Querer es poder y yo siempre soy de la opinión de que si tienes un sueño, lo puedes conseguir porque durante el camino te encuentras con gente maravillosa que está dispuesta a ayudar. ¿Y como mujer científica, tu reto? Bueno, como mujer científica me gustaría que, que llegásemos a ese punto de que nos consideren exactamente igual、eh, que a los hombres, que todavía existen las mujeres, pues cuando son madres, todavía existe ahí ese problema que mucha gente, aunque no lo dice abiertamente,、eh, pues él, lo lleva de manera distinta. Entonces, Creo que eso no debería limitar a la mujer en la ciencia, porque al final lo que cuenta es la capacidad intelectual y de desarrollar tu trabajo en, en el laboratorio. Laura, ¿eres madre? No, no lo soy. Es lógico, tu trabajo te lo impide. Bueno, no me lo impide, creo que, que me lo h a impedido más las circunstancias personales, pero es algo que.、A、tus compañeras te lo dirán, ¿no? Una científica se plantea la maternidad a los treinta y pico o cuarenta años. Bueno, pues、eh, lo que sucede es que muchas veces、eh, muchas mujeres sienten como un poco de miedo, porque sabemos que el ser madre va a relentecer、eh, tu carrera como profesional de la ciencia, pero al final yo creo que, que todo el mundo tiene que buscar un equilibrio entre. Entre tu vida laboral y tu vida personal. Ambas son muy importantes y yo creo que ...que hay que buscar ese equilibrio. Y yo, desde luego, lo tengo. Dedico mucho tiempo a, a mi familia, que los adoro y me apoyan mucho. Y pienso que es importante. Y si realmente tu sueño es ser madre, al final,、eh, pues no esperes. Cuando consideres que es el momento, hazlo y al final la vida se organiza y tendrás tiempo para, para todo. Pues Laura Campello Blasco, gracias por todo lo que das a esta sociedad. Muchas gracias a vosotros por invitarme y saludos a todos los ilicitanos. La Glorieta con r o s m a r y Alonso.